Ah, ¿Qué? Tanta agua tomas. ¿No te han dicho que engorda? ¿Qué dices? ¿Cómo te va a engordar? Si el agua no tiene calorías.